No encuentro ningún Pokémon. ¿Por qué no encuentro ningún Pokémon? Ay, no, mira ahora q u e es. Tengo que hacer el pedido. Qué fastidio. Quiero un Pikachu. ¿Me ¿Atienden esto? e l mismo número? Sí, Libre de Noticias, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te llamo acá de la calle Honduras para hacerte un pedido. ¿Honduras? s d e Honduras el país? No, no, te dije la calle, ¿no te acordás de nosotros? ¡Honduras!、Sí. ¡Tanto tiempo! Perdóname, Honduras, ¿qué haces? Bien, bien, ¿vos? ¿Cómo va todo por ahí? Y acá tirando, ¿te acordás de Pablo? ¿De Pablito? Ah, sí, ¿cómo, cómo está? Y pasó mejor vida. Ay, no me digas que. Ay, con todos los palos que se daba, no, no, no, pasó mejor vida. Se fue a vivir a Rosario, se puso un kiosco. Vos, v i e r a l o bien que le va. Ya cambió el auto dos veces. Che, qué bueno, Honduras, que me volvés a llamar. Pensé que habían contratado la competencia. No, no, no te preocupes. Acá estamos.、Eh, bueno, decime, ¿qué sale esta semana? Mirá, lo que está saliendo ahora es el combo olímpico, Honduras. Claro, ¿y qué trae? Mirá, este está bueno, ¿eh? Qué p o t r o del potro, qué p o t r o del potro. Sí.、Eh, transpiró y pegó de lo lindo durante dos horas y veintisiete minutos para ganarle en la noche del domingo a Novak Djokovic,、sí. que se fue llorando de Río de Janeiro.、Eh, la torre de Tandil dio otro paso en los Juegos Olímpicos al superar al portugués j o a o Sousa y avanzar a los octavos de final, donde se medirá contra el japonés Taro. Seguro que es más alto porque los p o n j a s son medio petizos. Viene con 34 memes esto, ¿eh? Para hacer la nota, estallaron las redes con memes del s e r b i o llorando.、Ah. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ah, una jabalina, porque no te conté. Mira, la agencia contrató ahora a una mascota motivacional, ¿viste? Para este mes de Olimpiadas. v e n acá, Fabelino, d e j a t e de joder con esta jabalina, casi se la e n s a r t a s a Roberto de Contaduría. ¡Un、oh, fabeleño! Ajá, bueno. Veo, sí, está full con las disciplinas、eh, olímpicas. Bueno, ¿qué más tenés? Mirá,、eh, tengo la angustia de Virginia b a r d a c h en Río. No lo estoy disfrutando, dijo. La nadadora volvió a tener una mala prueba en 200 metros combinados y para colmo sufrió el robo en su habitación. Otra vez le robaron en la Villa Olímpica. ¡Uh! ¡Hola, Fabelinho, qué haces! ¿Y ahora qué? ¡El manejo florechi! ¡Ah, el pelotudo de Fabelinho está con el esgrima ahora, viste? Me pinchaste el culo, idiota.、Eh, bueno. a e s m á s el medallero ya? ¡Sí, Rakazán! Pero, pelotudo, este pitufo con derrame cerebral. El medallero es oro, plata, cobre, no al revés. Así no puede salir. Bueno, f a v e l i ñ o revienta cables y luz por el cobre. q un m á s vale. Bueno, ya te dejo de joven, garoto, paso de frula y tráeme el pedido de pavón que estamos retrasados. Dale, métele, dale, dale, Y por favor, sacame ya la infografía de los culos más urgentes del deporte y también las ventosas de Phelps. Ya lo quiero, ya, ya. No, no, no, s t e e n c a b o s o Bueno,、eh, escúchame. Eh, necesito algo más. ¿Qué, qué, qué más、eh, puede mira, ser? Tengo lo clásico: Honduras, el triunfo de la generación dorada en básquet. Tengo leonas, leones, panteras, simba. Si quieres una copia del Rey León en DVD, te la mando también.、Eh, no, no, pero escúchame: algo del oro olímpico, alguna novedad sobre Pareto o algo. El oro de la Peque vale un premio de 75 mil dólares y ahora cumplirá el sueño de comprarse un traje de alfa medida. ¿Qué te parece? Eso、está o e s t chequeado, me. No, me...、ah, no, esto puede ser para la sección de humor, viste. Mirá, esto te puede gustar. Tengo un Photoshop de Cristina y Estolviser compitiendo en una lucha grecorromana. Mirá con esas mallitas, que difícil volver de esto. <risa> Yo tener un de ¿Y ahora qué? Ah, el boludo de Fabelinio que quiso saltar al depósito de suplementos de cocina con la garrocha. Ay. Puntos en la cabeza te van a dar Pokémon con Parkinson, te rompiste el m a r u l o otra vez. Hay que decirle a los e s t o s no que te pongan un cierre y listo. Pará que llamo al s a m l e pará. decís,、oh, ¿sí? ¿qué tal? Te hablo de la calle Montes de Oca, acá era para pedirte una ambulancia. No, no, Pablito no trabaja más acá. Es para un contratado de una agencia, de un tercerizado. ¿Qué barrio, eh? A ver, Fabelini, ¿dónde sos vos? Ah, m a t a n z i ñ a desde el oeste, ¿se puede atender? Ah, te agradezco la gauchada, ¿eh? No, no, mucha sangre no hay. Y 15 minutos, dale. Saludos a Charlie, ¿eh? Eh, escúchame. Eh, bueno, ¿me m a n d a s e l pedido, el combo? Sí, pero ahora no tengo moto. No, bueno, e n taxi. No,、nah, estás loca, con los aumentos no me dan los costos. ¿Qué te pensás que soy Uber? Pero lo necesito ya. A ver, bancame un toque. Sí, de la calle Montes de Oca, de nuevo, te hago una preguntita. ¿No me darías la gauchada de pasar por la calle e Honduras? c n d o te lo llevas a Fabelinho. Ahí mismo, dale, ahí, dejas ahí Honduras. Perfecto, sos un amor, ¿eh? te debo mil. Saludos a Charlie de nuevo, eh. Listo, Honduras, yo te lo resolví, ¿eh? Ahí la ambulancia te lo deja. Pero, escúchame, ¿cómo que el, una ambulancia me va a traer el pedido? Honduras, ¿qué te crees? ¿Que siempre que suena n la sirena s s llevan una infartada? En el 85% de los casos están llevando una grande de m u z a r e l l a Quédate t r a n q u i que en 15 te llega. Bueno, dale, está bien, la espero. Bueno. なななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな